y buen día, muy bien. Bueno, eh, finalmente aceptaste el cargo de Secretario de Políticas Universitarias que te ofreció el flamante Ministro eh, de Educación de Nación, Jaime Persic. Eh, contanos, Oscar, eh, ¿cómo fue esto que decidiste eh, aceptar el cargo? Bueno, la decisión, eh, bueno, la verdad que fue todo muy sorpresivo a partir de bueno, los cambios de ministro, la, la, la elección de, de Jaime, que veníamos trabajando entre comillas digamos en el sentido como él como secretario de política universitaria o, o inclusive como rector de Ullingham y presidente del Cine en su momento eh, la verdad que bueno también trabaja acompañándolo en el Cine en distintas políticas que hemos trabajado juntos durante todo ese tiempo y bueno con un viaje que ya teníamos previsto para Buenos Aires el lunes de la mañana Eh, bueno, me llamó el domingo a la tarde y el de la mañana me hizo la propuesta. Así que bueno, organizamos en el equipo de trabajo y entendíamos que no era más la cuestión personal, sino que una oportunidad para, para nuestra universidad estar en la Secretaría de Política Universitaria. Recordemos que es la secretaría que coordina con las 57 universidades públicas y también con las universidades de, gest de gestión privada, pero es la que genera los distintos programas de investigación, extensión, lo que tiene que ver con dónde sale el primer presupuesto, el proyecto de presupuesto para las universidades nacionales. Mm. Así que nos enorgullecía no solo el, la propuesta particular, sino también eh, para nuestra universidad y pensando como así lo pensamos cuando eh, fuimos por la gestión de la, del rectorado, lo pensamos también que esta era una oportunidad para, para nuestra universidad desde, desde Buenos Aires, así que ese es el compromiso que, que asumo y bajo ese concepto fue la, la aceptación, ¿no? Claro. Eh, Oscar, lo conocés vos a que tenés eh, buena relación, me imagino. Eh, ¿Qué, qué, qué esperas vos que como gestión al frente del Ministerio de Educación? Digo, porque conocés su gestión dentro de la, de la Secretaría de la Política Universitaria. Sí, bueno... Dentro de la política universitaria justamente eh, ha trabajado con el diálogo con todos los sectores, ha trabajado mm. desde todo momento eh, empezar que se necesita la universidad y además una persona de, de acción, de, de pensar en, eh, hacia dónde queremos ir y hacia, y actuar rápidamente. no Esa, eh, lo, lo ha hecho desde una universidad nueva como de eh, que es una universidad que... El conurbano, que se creó hace poquitos años sí. y se, realmente se está transformando y generando en toda una zona eh, importante el conurbano de eh, Buenos Aires, lo siguió con la Secretaría Política Universitaria en, en un momento que venía de reducción de presupuesto y a pesar que sabemos todo el contexto de los últimos dos años, el, la macroeconomía de nuestro país... Mm. Y, y así lo defendió y así lo dentro de, de economía y cuando fue pidiendo eh, los presupuestos, ninguna universidad, al contrario, tenemos un, un sistema universitario con un presupuesto para todas las universidades muy bueno, con eh, paritarias cerradas, e inclusive la última cerrada eh, la semana anterior que él pasara Ministro de Economía varón Ministro de Educación, digo, eh, una paritaria donde firmaron todos los gremios docentes, cosa que últimamente, o hace años que no venían haciendo, y todos los gremios eh, aceptaron, o sea, de, de diálogo con los gremios, de docente, no docente, eh, con las distintas realidades políticas universitarias, pero sin embargo, pensando y trabajando consiguiendo obra e infraestructura para todas las universidades de todo el país, digamos, ese es el... El, el secretario de política universitaria y rector que conozco, Jaime Persicki, que seguramente eso lo va a trasladar ahora al Ministerio de, de Educación no y, y, y la relación con las 24 jurisdicciones de, digamos, de Nación, y esta, este planteo que él mismo está haciendo y que está trabajando en la urgencia para la para recuperar a todos los chicos de los colegios De primaria y secundaria, en la presencialidad, en las clases, como él dice, en ir a buscar a cada uno de los chicos para que, que estén escolarizados, que estén presentes y que podamos trabajar en ese sentido. ¿no? Oscar, ¿te llevas a alguien de acá, eh, de, de tu gestión, a nivel nacional también? No, por ahora, digamos, la realidad es que lo hablamos con mi con lunes con, con Jimmy, Eh, al principio el mismo equipo que venía trabajando con él en la Secretaría es el que se va a mantener eh, la uh -huh. verdad que se venía haciendo un buen trabajo y, y bueno, por ahora eh, bueno, como todas cosas uno también tiene que ser humilde y saber que hay que aprender una cosa es rector de una universidad y ahora este, esta propuesta que, que bueno Que, pues, tenemos que ir desarrollando y trabajando en conjunto, y en función de eso, después iremos viendo. ¿no? Acá en, en La Pampa queda Verónica Moreno como rectora. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue esa charla eh? cuando le dijiste que ibas a aceptar? ¿Qué, ¿Qué te dijo ella? En realidad, bueno, a los cinco minutos, o sea, cuando salí de, del despacho y desde el de mismo Palacio Pisurno de Buenos Aires, la, la no. llamé para decirle: Persigme me acaba esta propuesta y pensémoslo juntos, ¿no? Como yo te decía antes. Claro. ...como así lo, lo hablamos después... ...posteriormente hicimos un Zoom de Buenos Aires... ...con todo el equipo de gestión para... ...para ir charlando y, y avanzando en ese sentido... ...así que... ...bueno eso lo fuimos desde ese momento... ...charlando, bueno... ...ya tenía programado que el martes... ...fue la colación de grado en Pico... ...y el miércoles el Consejo Superior... ...presencial en Pico, así que... ...de Buenos Aires fuimos derecho a General Pico... ...ahí tuvimos charlando martes y miércoles... ...donde ya después dimos la respuesta... Eh, ahí, bueno, justamente a partir de, de que se até el decreto en su momento de mi designación pido licencia en el Consejo Superior, así lo informé el mismo Consejo Superior el, el miércoles a las 3 de la tarde y, y bueno, de, de, un poco nos dividimos también de que hay cosas que uno venía trabajando y que no la voy a acompañar en ese sentido que ella queda del cargo del rectorado pero todo lo que, que veníamos trabajando con, con la provincia que, que es el tema de salud el tema de enfermería el tema de la carrera de medicina que justamente era incipiente eh, lo que habíamos hablado con el gobernador así que todos estos temas eh, tratar de, de, de seguir acompañándola eh, en estas cosas en estas cuestiones para que para que lo que Planteamos si sí, a su curso y que, que llegue a, a buen término, ¿no? Así que, bueno, esos fueron los, los claro. temas que hablamos y ella, bueno, por supuesto, ya tendrá que, a partir de la semana que viene, cuando quede a cargo, ya planteó bueno, los viajes de Pico y Santa Rosa para estar acompañando a los dos lugares. Sí. Eh, y bueno, esas cuestiones operativas y que, bueno, importantes también, ¿no? Claro. Eh, Todavía no se sabe el día de la asunción tuya eh, como secretario, ¿no? Eh, no, lo okay. que sí sé es que ya el lunes a las 11 de la mañana ya eh, me dijo el ministro que ahí presenta todo el personal del ministerio a, a su secretaria y secretario. Recordemos que, bueno, la SPU, la Secretaría de Política Universitaria, es una de las seis secretarías, eh, digamos. Me voy, o sea, uno mismo también, después no sé que le ha aceptado la renuncia a todos los. Y todas las secretarias anteriores de, uh -huh. de la gestión de TROTA. Así que, bueno, concretamente el lunes a las mañanas ya voy a estar en, en Buenos Aires, eh, bueno, metiéndonos en los distintos temas, conociendo la gestión pública desde, desde el otro lado de, del mostrador, como uno diría. Y claro. así que ya. Ya, este lunes estaremos en Bien, eh, Oscar, recién decías, eh, destacabas en el arranque el significado para la Universidad Nacional de la Pampa, remarcabas eso, eh, que, que te designen eh, como secretario de políticas universitarias. ¿Y para vos qué que, que significa eh, este ofrecimiento bueno y el cargo que vas a ocupar? Bueno, desde lo personal, por supuesto, eh, es decir, es un reconocimiento, digamos, a que uno ha trabajado en tanto tiempo y pensando siempre... Eh, eh, consolidar y plantear y escuchar las distintas opiniones y, y generar consensos para pensar en este caso en nuestra universidad y que esto también cuando trabajé en el CIN eh, en las comisiones de acreditación y coordinando la comisión de asuntos académicos eh, también eso se, re, se ha rescatado y bueno uno contento que esa forma de trabajo y de, de de gestión durante años haya sido quizás el elemento importante que se tuvo en cuenta para que me lo soliciten ¿no? mm. y bueno, después por supuesto operativamente imagínense que no es algo fácil hacerlo de un día para el otro mm. de un domingo de una semana al otro cambiar uno de, de espacio, de lugar de, de físico, pero bueno eh, estos son momentos que uno lo, lo se plantea y Y hay que aceptarlo y ir para adelante, ¿no? Bien. Bien, Oscar. Eh, seguramente seguiremos charlando eh, de acá en adelante, eh, ya con el cargo de Secretario de Políticas Universitarias. Eh, no sé si quedó algo que quieras decir. Eh, esta... No, no, como, si, como siempre, bueno, agradecimiento agradecimiento siempre de, de Radio Carné, del caso tuyo particular, de transmitir de la universidad. Y, bueno, esta idea de que uno... Eh, vamos a ocupar como universidad esa secretaría, si bien, por supuesto, va a ser toda mi responsabilidad desde ese sentido, pero, pero pensándolo de esa manera y que también eh, seguir acompañando a nuestra universidad y seguir estando presente y tratando también de estar presente lo más que pueda aquí en Santa Rosa o acompañando en General Pico a, a nuestra universidad y seguir en, en esa línea y en ese sentido, ¿no? Bueno, que no haya recorte para la ULPAN. Bueno, <ríe> al de... digamos, pues, una Uno de los para ir allá es conseguir más recursos para claro, la ULPAN, sí. ¿no? Sí. Eh, a eso voy a ese es mi objetivo si bien. no lo logro más no, allá de por supuesto de todas las universidades sí, ¿no? sí. pero si yo no no logra que sea mejor para la adultos no tendría sentido seguir digamos en ese ocupando un cargo bien bien Oscar que tengas buen día gracias de vuelta bueno pues muchas gracias bien. gracias Pablo, y gracias Roberto